Buenas bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada y donde nos vamos a dedicar en los próximos minutos a tratar varios asuntos de interés eh, no solo de la actualidad deportiva eh, local. En este caso, hoy retomamos una de nuestras secciones favoritas, Cara Norte, en la que vamos a conocer la historia, hoy más orientado, digamos, eh, en, en el ámbito viajero, vamos a conocer la historia de una viajera argentina, Guadalupe Araoz, que desde hace tres años se embarcó en un proyecto, en el que está todavía, de eh, bueno pues viajar a todos los país, países del mundo en motocicleta una desde luego un proyecto muy atractivo muy bonito, muy valiente porque además lo hace eh, en solitario y que hoy vamos a tener la ocasión de conocer de forma directa las motivaciones que lleva a una persona a recorrer el mundo para conocer multitud de culturas, para conocer eh, multitud de lugares, de paisajes o incluso para reencontrarse con uno mismo. Va a ser una de las secciones que vamos a tener hoy en Cara Norte, además de los, las propuestas habituales que nos va a traer de nuevo, un, una vez más, Juan varea, Eh, ...con el ánimo de dar a conocer los sitios más escondidos de nuestra geografía nacional... ...que están ahí y parece a veces eh, que están más lejos de lo que están. Aparte de eso, tenemos también que hablar hoy de... ...por ejemplo, ya tenemos confirmado el horario de lo que va a ser el partido del fin de semana... ...en la Sierra de Cádiz, el que van a disputar el Ubricu Unión Deportiva y el Juventud de Prado de Rey... Va a ser el partido del fin de semana Sobre todo por lo que hay en juego O por lo que se juega el Ubrique Unión Deportiva Todo el todo un título de liga de esta segunda Andaluza Ante el equipo volador En este caso el Juventud de Prado de Rey Como ya saben desde hace unas cuantas semanas eh, Salvado Aunque tuvo un arranque eh, Muy regular de la temporada En la que eh, incluso le descontaron Puntos por incomparecencia y, y en, en la que llegó a ocupar los, oh, el, el puesto de colista luego pues eh, el barco se enderezó y en este caso, pues sobre todo eh, la mitad de la primera vuelta, mitad de la segunda hasta la mitad de la segunda el equipo exhibió un muy buen nivel una vez que ya consiguió la salvación prácticamente y que ya veía que por los puestos de arriba no, no podía alcanzarlo pues el equipo se quedó en tierra de nadie sin nada en juego y bueno, los últimos resultados de las últimas semanas no eh, han sido todo lo que les hubiera gustado, pero sin duda este equipo va a presentar todo lo que tiene para ese derbi y serrano. Siempre saltan chispas en lo deportivo entre el Juventud de Prado de Rey y el Ubrico Unión Deportiva. El encuentro se va a jugar a las seis media de la tarde en el Municipal de cuatro vientos. Francisco Javier Peña Román es el hábito designado de este partido y atención porque los equipos que están implicados ahora mismo en esa en esa lucha, pues van a estar eh, o van a disputar sus partidos a la misma hora. Con eso nos referimos, por ejemplo, al eh, no solo al ubrique Unión Deportiva, sino también a la Alcalá del Valle y al Tarifa, otros dos rivales en zona de ascenso, sobre todo el Alcalá del Valle, que parece ser que eh, va a ser el único rival que va a tener el Ubrición Deportiva de aquí a, a final de liga esta, en estas dos últimas jornadas en la lucha por el título de eh, campeón. pues En este caso vamos eh, a ver eh, cómo se da la cosa en ese encuentro entre el Alcalá del Valle y el eh, Tarifa. ...que se va a disputar a las seis y media también el domingo... ...y antes el foco de atención lo vamos a tener el sábado... ...en otro equipo ubriqueño, el Ubrique Unión Deportiva Infantil... ...que también se juega la posibilidad de ser campeón de liga... ...del grupo 6 de la tercera Andaluz Infantil... ...para ello tiene que vencer en casa al Olvera el sábado... ...a las una y media de la tarde... ...por lo tanto insistimos, eh, dos citas muy interesantes... Eh, para este fin de semana es lo que se refiere al fútbol En baloncesto vamos a tener eh, también el final de las ligas regulares De la categoría cadete e infantil de segundo año El sábado el Cabo recibe a desa 80 en la categoría infantil de segundo año A las doce y media en el pabellón Y en la categoría cadete el Fercá de Cabo recibe a la gimnástica el domingo Si ganan, pues ya podemos eh, destacar que eh, Ubrique acogerá las fases finales tanto de una categoría como de, de la otra. Y bueno, antes de continuar, también destacar que hoy se retoma el trofeo del petaquero de fútbol 7, se disputa la tercera jornada del Grupo B de este 37º trofeo del petaquero de fútbol 7. A las 9 de la noche se enfrentan de Piña y dimopel y a las 10, Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes de deportes perdón Rojas-Ubrique. Descansará el conjunto rojo. De, ...de La Espiga... ...y también quisiéramos eh, recalcar... ...que este fin de semana... Eh, ...los amantes del ultrafondo... ...pues eh, tienen una cita señalada en el calendario... ...que son los 101 kilómetros de ronda... ...este año por cierto... ...con una participación de 8.500 deportistas... ...entre ciclistas y marchadores... ...tanto en marcha individual como en marcha eh, por equipo... ...va a haber una buena representación... ...de deportistas de nuestra localidad... En, eh, en Ronda en estos 101 kilómetros de Ronda como viene siendo habitual y también va a haber corredores ubriqueños en la isla de La Palma porque también este fin de semana se celebra la décima Transvulcane Ultramaratón Naviera Armas, cuatro ubriqueños van a estar presentes, Francisco Pazo, Dani Román, cuando de Mateos Garcet y José Manuel Orellana, van a representar nuestra localidad en una prueba puntuable para la Copa del Mundo de eh, Ultramaratón, pues eh, fíjense ustedes hasta dónde llegan ...los deportistas de nuestra localidad... ...y recuerden que este sábado... ...se celebra la sexta travesía solidaria... ...la petaquina... ...que todavía están a tiempo de... Eh, eh, ...pues en este caso formalizar su inscripción... ...hasta hoy, hoy es el último día... Eh, ...ya saben que va a beneficio... ...de la Asociación de Diabéticos... ...de la Sierra de Cádiz a Lixica, ...y que se trata de una ruta de 12 kilómetros... ...con una dificultad moderada... O, ...o fácil podríamos decir... ...y que pueden inscribirse en la trastienda en efectivo... Sí Porque ya el proceso bancario, pues obviamente la hora que no lo podrán hacer, hacer pero sí, en efectivo lo pueden hacer en la, la trastienda. Bien, muchos temas los que queremos tratar nosotros en el día de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Solo en Phone House. Llévate gratis el CTE Blade V9 con contrato Orange, Vodafone y Yoigo. Solo lo encontrarás en Phone House. Te esperamos en Phone House Ubrique, Avenida de España 41, junto a la tertulia.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 adaptados a su presupuesto y necesidades. Desprócupese de todo, déjelo en nuestras manos y sorpréndase de nuestro servicio. Salón de Celebraciones La Vega. 17º Ciclo Deportiva Villa de Ubrique La Patacabra.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 AutoCars Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. autocar Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678 657 008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus arroba Venga a Phone House Ubrique, Avenida de España 41, junto a La Tertulia. Hazte Smart en Phone House, porque te devolvemos dinero por reservar viajes en Internet, comprar billetes de avión y hoteles. Pregunta a tu vendedor. 45 minutos de la tarde y esta es la sintonía que nos marca que un día más eh, damos la bienvenida a nuestro compañero eh, Juan varea que ya lo tenemos por aquí. Eh, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cabra Norte, como saben, Juan Barea, que viene un... Bueno, pues en este caso te has retrasado unas cuantas semanas, ¿no? <risa> estaba muy liados y luego también, pues, eh, buscando personajes que interesen y que, no, y que vengan con la eh, con la filosofía que, tenemos, que estamos llevando en el programa, pues eh, ha costado, porque estamos ahí detrás de dos o tres así relevantes y la verdad que pues, la gente está bastante ocupada, ¿no? uh -huh. como es el caso que de hoy. ¿no? Uh -huh. no es que la gente esté bastante ocupada, sino que claro, para hacerlo en directo, en una hora uh -huh, concreta, claro. en un día concreto, pues eh, muchas veces es eh, complicado Más ...alguna vez que otra hemos tenido que eh, grabarlo, ¿no?, sí. en otra fecha... Y, ...y bueno, ya nos cuesta a nosotros dos eh, quedar poder quedar para grabar con el personaje... ...imagínense mm. eh, cuando, por ejemplo, es el caso de hoy... ...que tenemos ahí, ahí estamos ahora en duda... ...que tenemos <risa> algunos problemillas para, con, para contactar con nuestra invitada de hoy precisamente porque es que no está aquí, no está en nuestro país y, bueno, eh, con las nuevas tecnologías lo estamos intentando ahí ponernos en contacto mm. con ella, ¿no? Sí, eh, supongo que estará por la ciudad y la ciudad te pilla un atasco, cualquier cosa tienes que llegar a casa y 10 eh, minutos se convierten en 20, una hora y, y, bueno, al final, pues, a lo mejor no, no podemos contactar con ella, ¿no? Pero, bueno... A ver, esperemos que sí, seamos pacientes y seamos tranquilos, ya está. Como de todas maneras, tenemos bastantes cosas que comentar en el, en el día de hoy, pues vamos a aprovechar pues por invertir un poco el orden sí. y vamos a quedarnos antes con las propuestas eh, que nos traes para hoy. Para conocer, pues en este caso, algunas de las comarcas eh, que a, aunque nosotros a, a muchos de nosotros no nos suenen, pero bueno, tienen su importancia y su reconocimiento allá, donde están ubicadas, porque en este caso eh, vamos a hablar sobre todo del norte de Castilla y León, ¿no? Castilla y León es una, sí. la provincia más grande de nuestro país, la provincia, la perdón, la comunidad la más realidad. grande de nuestro país, con nueve provincias, nada más y nada menos, y bueno, que muchas veces, por ser de interiores, parece que es menos conocida, ¿no?, que, que otros sitios, pero desde luego que eh, guarda y esconde algunos eh, secretos eh, pasajísticos increíbles, ¿no? Sí luego tiene también la, la, la desventaja no de que eh, todos sole, solemos salir a conocer mundo en verano y, y aprovechando el verano pues todo el mundo tira para las playas ah. eh, luego la comunidad de Castilla y león pues tiene el inconveniente de que el otro día leía en algún libro que tiene nueve veces, nueve meses de invierno y tres de infierno sí sí sí porque luego los tres meses de, de verano suelen ser también bastante calurosos depende en qué zona. Entonces, pues, eh, primero decir que todas estas rutas las hemos sacado de la revista Ola, que saca siempre todos los años un especial viaje. De su suplemento, de no de su la su revista Ola. Sí. Su ¿no? eh, se llama 50 excursiones únicas de fin de semana por la España más bella y desconocida. Y es en for un gran formato. Y luego, de depende de, de, de la ruta que veas, pues puedes observar que tiene una gran calidad en la fotografía. Entonces, pues he intentado hacer mm, eh son 52 rutas las que vienen en esta revista, he intentado coger algunas que estuvieran así más cerca para que para tener un motivo para ir no so, para muchos motivos para ir no solo uno, ¿no? Entonces, mm. pues mm, tenemos desde Palencia, León, Burgos y Zamora en en, la, en Castilla León y luego también hay una ruta en, en Navarra, ¿no? que la verdad que Navarra yo, yo creo que puede ser de las la provincias españolas con, con más diversidad, ¿no? Porque eh, desde eh, casi desiertos que tiene... No, casi desiertos, ¿no? Que tiene desiertos. Tiene desiertos a, a, a, a grandes bosques de como Irati y luego, pues, como, como hoy veremos, eh, auténticos barrancos de, de, de caliza, ¿no? Entonces, mm. pues, la verdad que eh, Navarra tiene muchas excusas para visitarla y, y la verdad que tiene mm, unos 15 días de verano, ¿no? 15 días, pero bueno, aprovechable, aprovechable, <ríe> sí, sin sí, duda. 15 días o más. Pues vamos a empezar por esas eh, cinco actividades, cinco propuestas que nos traes para hoy. Y si te parece bien, comenzamos por Burgos y por el Camino de San Olaf, porque esto tiene una... Una historia, pues, curiosísima. Sí, sí. Bueno, si quiere empezamos por otro. ¿eh? No, no, me da igual. Ya que lo has dicho, uh -huh. nos vamos con el Camino de San Olav. La verdad que la historia es bastante curiosa, es muy significativa y parece que, que da lugar a, a, a equivocación. Y, y el Camino de San, San, San Olav es un camino. Luego también veremos que es un poco una excusa no atractiva uh -huh. para quien quiera ir a, a, a visitarlo o recorrerlo, ¿no? Eh, eh, existe una capilla dedic dedicada a un santo vikingo en el mismo corazón de, de Castilla Y también un, ca un camino que lleva su nombre, San Olaf, Que discurre pues entre las ciudades de Burgo y Covarrubia Y todo tiene una explicación, las peripecias de una princesa llamada Cristina de Noruega Y ahora pues, veremos un poco la historia <risa> de cómo surge Eh, esta sugerente historia pues comenzó hace más de 750 años, cuando una rubia y bella princesa noruega, Cristina de Haconson, hija del rey Hacón IV, eh, abandonó su, pra, su patria vikinga para viajar hasta la lejana Castilla. Su destino era casarse con uno de los hermanos del rey Alfonso, Alfonso X el Sabio, uh -huh. a finales de 1257. El rey castellano tuvo un gesto galante con la princesa y dejó que fuese ella que, la que eligiera marido entre sus tres hermanos cazaderos. El afortunado fue el infante Felipe que ante la atractiva noruega no dudó en renunciar a su prometedor futuro como arzobispo de Sevilla. <risa> Le metió una patada al arzobispo. <risa> Eso sí, la pareja se trasladó a vivir a la ciudad del Guadalquivir, que acababa de ser conquistada, pero a pesar de gozar de un luminoso clima y de una vida relajada entre lujosos palacios y paradisíacos jardines la princesa enfermó de melancolía y murió a los cuatro años de su boda. Amba. Su última voluntad fue construir un templo en honor a Zangolaf, patrón de los noruegos. Y ahí uh -huh. hasta ahí <ríe> hay una parte de la historia. Ahora viene la el, leyenda. El ¿no? Deseo... no, ahora viene la... la... Yo uh -huh. creo que esa es la leyenda y ahora viene la, real, la realidad, uh -huh. El deseo de la princesa estuvo a punto de olvidarse para siempre. Hasta que... ¿En qué año? <ríe> sí. En el año 2011 se inauguró ah. una capilla bajo la vocación del santo nórdico en las inmediaciones de Covarrubias. Cristina está enterrada en esta villa burgaleza sí, como claro. homenaje a la princesa y a San Olaf. ¡Uy, qué mal bueno es <ríe> 60 kilómetros que separan Burgos de Covarrubias. El camino arranca, arranca bajo la sombra de la catétera gótica aprovechando el trazado de un ferrocarril convertido en vía verde luego en fila hacia la comarca de alfoz de Lara, tras pasar por Gardena, Gardena Dijo, Los Hucines y Quintana, Quintana Lara, y la ruta se acerca hasta la ermita de Quintanilla las Viñas, joya del arte mmm, bicigótico. Mm. Pues bueno, pues eh, qué buena excusa, ¿no? Sí, Para mejor. inventarse una ruta que luego además... pues ¡Qué arte! Eh, el, que, el que haya... <risa> El tío ¿Cómo, supo, a, como hilvanado, ¿no? ¿Ahí? Supo hilar y, y fíjate tú, desde Sevilla hasta encontrar al santo... Ola, hasta, en Burgos. Hasta encontrar el donde está la princesa Cristina. Mm. Y la verdad es que eh, estoy seguro de que el que ha hilvanado toda esta historia, pues seguro que también ha hecho que el recorrido pase por los lugares más característicos de, de, del sendero de Burgos y Covarrubias. De hecho, mm. se habla de... ...de uno de los rincones más bellos... ...y de mayor biodiversidad de la región... ...es la esa de Quejigo de mambrilla de Lara... ...bueno pues luego... ...donde se encuentra el sepulcro... ...de, de la princesa... Eh, tan ...tampoco debemos dejar de visitarla... ...porque es un, el claustro de la... ...escolegiata... ...que eh, es donde yace... ...la protagonista entrañable de esta historia ¿no?... ...pues desde 2011... el ...estuvo el tío... Uh -huh. tuvo fino, estuvo fino. Sí, sí. Fíjate que... Bueno, a nunca a veces... tarde si la dicha es buena, ¿no? Sí. Digamos que si es para traer un, otro uh -huh. otro proyecto más, ¿no? Otro uh -huh. atractivo más, pues mira, ¿no? Me recuerda un poco mucho a cuando salgo con los niños, que siempre um, cada ruta pues va acompañada de una historia y eh, que es totalmente inventada por mí, uh -huh. pero que um, con el paso del tiempo los personajes eh, van cogiendo peso y... Y de ir de ruta en ruta, ya los niños le van dotándolos de personalidad y la verdad que eh, van mucho más motivados porque se sienten acompañados de estos personajes o incluso uh -huh. son los narradores de la historia, ¿no? Uh -huh. El camino de San Olaf, recuerden, en Burgos. Uh -huh. Vámonos, si te parece, ahora, ¿a cuál? Pues nos vamos al Valle de Pernia y así Valle de lo llevamos todo ordenado. Vale, en Palencia. En Palencia. Eh, no sé si ha estado alguna vez por Parancia, no. por la montaña Valentina, pero la verdad que, que es espectacular. De hecho, esta ruta la conozco físicamente y, y la verdad que es asombroso cómo se conserva todos los pueblos, todo el, el, todo el arte que hay y luego la ruta y, y la belleza paisaística es impresionante. Pues, como bien dice el título de, de esta ruta, regreso a la Edad Media. Por este valle de la montaña palentina va el recién nacido Pizuerga y anima la carretera más bella de cuantas unen la vieja castilla con los verdes paisajes cántabro. Abajo, Cervera de Pizuerga. Arriba, el puerto de Piedras Luengas. Por el camino, miradores increíbles que dejan sin habla templos románicos que brotan como los narcisos en una mañana soleada de primavera y un roble de 500 años. La verdad que pues en esta montaña al norte de Palencia, además hay eh, Palencia tiene algo y es que hay muchos montañeros, sí. mucho, un buen montañero y muy, muchos que conocen muy bien la montaña y que la defienden muchísimo. Entonces, pues hay una cultura muy, muy montañera en torno a, a la ciudad y en torno a todos los pueblos del norte. ¿no? Eh, en este norte de Palencia todavía aún viven, perduran el ciervo, el lobo y el Ozo Pardo, y algunos de los árboles que forman estos robedades, alledos y tejedas son anteriores al descubrimiento de América. Subir desde Cervera de Pizuerga al puerto de Piedras Luengas es una experiencia única, es viajar a los tiempos de Alfonso VIII, durante cuyo reinado se construyeron más de 150 templos románicos, la mayor concentración de monumentos de este estilo en toda Europa. De Bañe parte una senda que en media hora sube hasta el roblón de Estalaya, un roble albar, de 9, metros, 9, casi 10 metros de talle y uh -huh. más de 500 años, que hace 50 años se libró de, de, de una tala inmisericorde que se hizo por allí y, y hace 30 años se libró también de, de un incendio provocado. Así que es un árbol que está... Un, super, un superviviente, ¿no? Una prueba de humano. Uh -huh. El siguiente pueblo, pues San Salvador de Cantamuda, tiene una iglesia de casi 900 años, Eh, contemporáneas de eh, Ricardo Corazón de León y de Saladino. Es la joya del románico del Norte Palentino. Poco más adelante llegamos al desvío de Santa María de Redondo, donde en dos horas largas de paseo llegamos a la Cueva del Cobre, una gran oquedad en la pared del monte por la que el Pizuerga sale de las profundidades hecho de un cervete acompañado de, de un aliento glaciar. La verdad que es espectacular ver eh, el nacimiento del Pizuerga. Y nada, pues luego pues, pasamos por los areños, luego por Camasobre, un pueblo donde parece que los relojes se detuvieron hace más de, eh, de 80 años. Hay pueblecitos allí justo a la carretera, al lado de la carretera. Y la pequeña aldea de piedra, Luenga, ¿no? o sea, donde uh -huh. vivir todo el año pues ya es una, una auténtica heroicidad. Al lado, a 1.355 metros de altitud, está el puerto con un mirador volado hacia el Valle Cántabro de, de Liébara. Desde allí pues, se baja directamente hasta, hasta hasta la zona cántabra y se baja por un puerto que, no sé, es como eh, estar en, en una continua primavera. Es como estar en nuestro monte ahora, pues allí en verano, y la verdad que cruza por dos pantanos y, y es espectacular pasar de un lado a otro, vamos parece que en cualquier curva te va a encontrar a Revilla por allí <risa> gritando de alegría con sus cabritas mm. bueno pues la cueva del cobre eh, es, un, es una excusa perfecta para los que hagan senderismo de hecho en, en el último pueblo hay un área recreativa que se está allí súper bien eh, y la montaña palentina pues también tiene que eh, al estar un poco más alto pues el calor no es tan, tan acuciante en verano Uh -huh. y, y pues bueno pues esto es una de las excusas para, bajar, para viajar a, a palencia si quieres nos vamos a navarra que uh -huh. eh, bueno, bueno hemos eh, completado pues este, este valle de pernilla uh -huh. y, y si te parece bien eh, estamos eh, es que es estamos aquí intentando <risas> intentando contactar como hemos dicho con nuestras invitadas le echamos un vistazo a sí, ver si sí, pero no. <coughs> está ya Eh, aún no. ...conectada todavía, no. Aún ¿no?... ...pues vamos a seguir... ...vamos vamos a ver si hoy pues, podemos hablar con ella... Sí. ...vámonos, eh, como tú dices, a Navarra, ¿no?... ...sí, eh, como tú bien decías... ...y tú conoces también físicamente... ...Navarra, hostia, es que da para... ...para muchísimo... ...y lo mismo puede estar en la oscuridad... ...de unos árboles que... ...puede estar en lo harto de, de un barranco... ...eh... ...las foces de Lumbier y Arbayún... ...foces, pues... Foz designa las estrellas y profundas gargantas excavadas por, por los ríos, como si aquí hablásemos, hablásemos de, de la garganta verde. Mm. Eh, mmm, la Lumbier y Arbayun, abiertas respectivamente por los ríos Irati y Salazar, en las calizas de las estribaciones de la Sierra del, del Eire, separada entre sí por apenas una decena de kilómetros y cada una de ellas tiene un paisaje y una personalidad propia. La Foz de Arballo es una espectacular garganta de casi 400 metros de profundidad y 6 kilómetros de longitud excavada por el río Salazar y en su interior conserva un bosque mixto con cerca de 30 clases de, diferentes de árboles y arbustos. Existen dos maneras de conocer esta Foz de Arballo. Una es en coche, hasta acercarse hasta el mirador de ISO y para los aficionados al senderismo pues, tienen también la posibilidad de internerse caminando por en el sector más inaccesible de este espacio, desde el pueblo de Usún, que, donde se enfila la canaleta de Arbayo, un canal construido para acercar el agua desde un manantial que brota en la garganta hasta el mismo Asún. Eh, la Foz de Lumbier, pues se puede recorrer con mayor comodidad gracias a los túneles del desmantelado ferrocarril de Irati, uh -huh. tendido entre Pamplona y Sangüesa. La práctica... ...vía verde que atraviesa la garganta... sirve también de paso a los peregrinos... ...que discurren por el camino de Santiago Aragonés... ...es decir que también por aquí... Mmm, ...discurre el camino... ...y han aprovechado para que pase por estos bellos parajes... Eh, ...las fotografías como te digo... ...espectaculares... ...son eh. impresionantes... ...aquí el puente... ...como el canal... Y no se parece mucho también a, a chorro, ¿no? Sí, a, a, y a... Chorro, al, al desfiladero de los Gaitanes. Sí, sí, sí, sí. Muy parecido, esa muy parecido. zona. Mm. La verdad que digamos eh, que lo, las hoces eh, estas son como las hoces de sí, sí. Castilla-La Mancha, ¿no? Las hoces mm, del Fuca y mm, de toda Jucar, de toda mm, aquella aquella zona. Mm -hmm. Eh Esto es esta también, eh, cuando hablas con gente que viaja y eso, pues es raro quien no conozca el, el Valle del Silencio en, en Cambiam, León. Cambiamos de destino, vámonos cambiamos a León. Cambiamos de destino, nos vamos a León y aquí estamos, vamos a, al Valle del Silencio. Pues, es, además, hace dos años creo que fue el Mundial... ...de bicicleta allí en Ponferrada... ...y las imágenes en helicóptero... ...pues eran especiales... Sí, es ...porque verdad, eh, verdad. se apreciaba... Parte en, ...un mundial de ciclismo ¿no? en ruta... ...que fue sí. en Ponferrada, sí, sí... Mm. fue en septiembre, en octubre... Sí, ...por ahí, sí, recuerdo... La, ...se apreciaba la belleza mm. del lugar desde de la altura, ¿no?... ...pues hay quien dice que al Valle de, del Silencio... ...se le llama así porque cuando se alcanza... ...tras una larga ascensión por la estrecha carretera... ...que se aventura entre curvas y precipicios... El arma está tan sobrecogida que faltan palabras. <ríe> También pudiera ser que, ante tanta belleza y emoción, lo que pasa es que sobran. La presencia aquí de dos templos mozárabes de factura de factura impecable, Santiago de Peñalba y Santo Tomé de, de la Joya, hablan de una comunidad mozárabe, puede que proced de procedencia cordobesa, llegada al valle con ánimo de olvidar los avatares de una reconquista que, en el sur peninsular, pues fue eterna, ¿no? Mm. El único camino posible, al menos en coche, hacia ese oasis de espiritualidad arcaica arranca en Ponferrada. Y ¿Por lo está valla... en el vierzo este valle? Sí, ¿Eh? no, no, no, tira para eh, el lado opuesto, hacia el vierzo. El vierzo para el iría, este, ¿no? iría hacia A la el parte este. gallega uh -huh. y este iría para el este. Eh, pero la joya del valle y de la arquitectura mozárabe de la península es la iglesia de Santiago de Peñalba. Sorprende pues, por su portada de arco de herraduras del minado, ...apoyado sobre columnas de mármol blanquecino... ...y por dentro disfrutaremos de su estructura, de su ácide ...total, muy, arquitecturamente pues... ...es muy apreciada en torno a la iglesia Peñalba... ...hace a Remolina, bien apretada... ...buscando un calor ficticio... ...con el que cobrar mejor los rigores de unos inviernos... ...pues la localidad de, de Peñalba, ¿no?... Eh, ...este es otro de los destinos... ...y la verdad que no me he puesto a calcular... ...pero entre destino y destino pues... En total, entre los cinco, pues a lo mejor con 300 kilómetros casi, casi, casi que se unen, ¿eh? Sí. Porque no es mucha sí, distancia la que hay de uno a otro. Y ya pues para finalizar nos quedaría pues pasar a las arribes del Duero. A Zamora. A Zamora. Que es muy gracioso porque este año, allí para arriba, mmm, paramos en un bar a comer y, <ríe> y no y el hombre que nos atendía dice que he del sur no? dice es gracioso porque todos los que van pagados los excusos llamando dicen ¿No, otro por la noche hasta la mantita no teníamos que ser <risa> y el tío lo imitaba en un andaluz muy bueno muy bueno me, me no. hacía mucha gracia de eso fuimos preparando la mantita por si las moscas pero al final nos hizo falta no. <risa> pues bueno pues el, el río Duero ¿eh? el río de la vida como le llaman mm. también desde Toro la capital del vino zamorano hasta Fermoselle ya en Portugal la capital de la hoja ribe, eh, Zamora. Un viaje espectacular de 150 kilómetros junto a un duro encañonado visitando iglesias románicas y bicicóticas, puentes históricos, miradores estratosféricos y hermosas villas ribereñas. ¿Ves la foto? Eh. Bueno, pues eh, aguas abajo el duero sirve de foso a Zamora, eh, mmm, también conocida como la bien cercada una ciudad donde uno se tropieza con un templo románico o con el eco de un verso del romancero. La capital atesora nada menos que 22 iglesias románicas, eco mundial de templos de ese estilo en una ciudad. Sí, eh, no, sí, sí no, eh, es impresionante. Eh, ¿no? La ruta continúa por la carretera a Braganza, que el Nacional 122, tomando a 12 kilómetros de la capital el desvío señalizado a San Pedro de la Nave, una iglesia del siglo VII que... Haciendo bueno su nombre marinero, se libró de naufragar en las aguas del embarse de Rico Bayo que iban a tragársela. Y se libró porque en 1930 fue trasladada piedra a piedra al pueblo del Campillo. Sus capiteles del crucero no tienen igual en el arte vicigodo. Estaban en un lugar que iban a hacer un pantano en el 30 y decidieron pasar la piedra a piedra a otro lugar más alto. Lo han hecho con varios monumentos. Sí, sí. El, ya en los abruptos arriba, lleva hacia Pino del Oro, mmm, Villardiega de la Ribera, pueblos donde hay vistosas huellas de explotaciones auríferas romanas. Para ir de uno a otro, se cruza el Duero por el Puente Pino, un viaducto metálico que es como una torre Eiffel atravesada atravesando el acantilado de acantilado a acantilado. Uh -huh. A partir de aquí, pues ya el Duero señala la frontera con Portugal. Y quien dice que ya no hay frontera, pues está es eh, bastante real porque hay cortados de granito a uno y a otro lado de la, de la ribera del Duero, del Duero de más de 400 metros. Este gran cañón fronterizo se puede admirar navegando en un barco hispanoluso que zarpa todos los días desde Miranda del Duero o a vista de pájaro del, del mirador de la barrancas. Tampoco brinda mal panorama Fermoselle, un pueblo con aire de castro perromano per, per que ha sabido conservar sus pinas callejuelas de granito verdinoso y sus bodegas excavadas en la roca. El antiguo convento de San Francisco, fundado en 1730, ha sido rehabilitado con mucho respeto y acierto como caza del Parque Natural de las arribes de los Arribes, una visita indispensable para conocer este gran cañón ibérico donde viven águilas, cigüeñas negras y más de 100 especies botánicas endémicas. Pues, eh, con esto, pues, la verdad que eh, ya te digo que mi, mi próxima tentación va a ser ver a, en cuántos kilómetros se pueden unir estos cinco destinos porque bueno, y los que dejaríamos por el camino, porque estoy seguro de que la verdad que Castilla, León y la parte de Navarra pues ofrecen mm, mm, ...mucho para disfrutarlo... En, ...en estas vacaciones... ...que ya se aproximan... ...pues bueno, estas son las propuestas... ...que eh, nos quería traer... Eh, ...Juan varea ...y bueno, parece ser que vamos a poder... Sí, es que se ha quedado sin wifi... ...vale, ya... ahora ahora un momentito... ...vamos a ver si desde Control... ...nos eh, atienden... Eh, ...un momentito, porque ya decimos... Eh, ...que eh, vamos a intentar... Eh, ...ponernos en contacto con nuestra invitada... ...mientras eh, Juan precisamente eh, lo hacemos o lo hace... Eh, ...quisiéramos también comentar otra cosa... ...para aprovechar ¿no? todo el tiempo que tenemos... ...y es que eh, Juan también quería tener un, un recuerdo... no sí. ...para un invitado nuestro eh, que nos... ...bueno, un, mm. un, un, una persona que fue invitada nuestra... ...estoy eh, viendo yo por aquí... Pues en el año 2010, eh, José Luis Juárez, que bueno, pues gracias a él conocimos sobre mucho mucho sobre el envase de los orones y que nos dejaba en fecha reciente, ¿no? Sí, a principios de abril, ¿no? Pues mmm, mmm, nos dejó por una enfermedad que, que venía por él y la verdad que el otro día estuvimos en un homenaje que le hicieron... ...en el colegio donde él ha trabajado siempre... fue uh -huh. muy emotivo... ...porque destacaba pues... Mm, eh, ...la presencia de, de, de Pepe... ...pues en casi todos los ámbitos sociales... ...de la ciudad, de, del pueblo del bosque... Uh -huh. ...era un naturalista apasionado, deportista... Eh, ...un observador mm, de la naturaleza... ...luego tenía una sensibilidad con la poesía muy grande y la verdad que una pena, ¿no? De hecho, esa misma tarde recorrí recordé la entrevista que le hicimos y y fue eh, muy melancólico eh, eh aceptar que que nos dejaba uh -huh. tan prematuramente, ¿no? Porque la verdad en con 72 años pues era una persona a la que le quedaban muchas cosas por hacer porque estaba en muchos campos metidos, ¿no? Uh -huh. Un defensor de la educación ambiental, pues Uf, aquí un... Sí, de hecho nos dio una disertación de eh, cuando le preguntamos cómo se puede aprender con la naturaleza matemática que eh, nos dejó alucinados. Es, es más, es, eh, yo creo que es la tendencia que hay que seguir en los colegios, ¿no? el trabajar. El, Eh, las competencias desde un todo no del respeto al medio ambiente eh, la educación eh, la sociología era vamos era un artista en tratar de eh, maxim magnificar la educación y que llegara a, a todos los extremos no de yo eh, había allí uno de sus alumnos que que le Eh, le cantó un, una especie de, de rap y, y él le llamaba maestro y que le enseñó a, a, a escribir poesía no entonces eh, ver que ese trabajo pues tenía su fruto pues la verdad que eh, es asombroso y la verdad que es muy loable no uh -huh. Pues nuestro recuerdo aquí a una persona como oh, José Luis Juárez, ya decimos que nos dejaba hace unas cuantas semanas. Por cierto, que eh, aquellos que quieran eh, acceder digamos a, a esa eh, entrevista que le hicimos a José Luis Juárez recordar que eh, fue en torno al año 2010 Pueden acceder a través de nuestro blog eh, Blog de deportes.radiobrique.com En la sección Cara Norte eh, Pues allí podrán acceder eh, pues Están todas nuestras entrevistas Todas las que hemos real, eh, realizado en esta sección Allí pueden tener acceso a, a esa entrevista José Luis Juárez Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues nada, dice que tarda unos 5 minutos ¿Mm? eh, Me está mandando audio Pero claro pues eh, en este caso eh, dice mm, me dice Fran que tiene que tenía que extracto un extracto de la entrevista ah, me sí, pues vamos a, vamos a escucharla si te parece Pepe, y a lo largo de esos 25 años en tu trayectoria yendo al, al embalse sí. eh, serán encontradodas ocasiones no cuando lo has visto tan lleno como está ahora por ejemplo Bueno, este embalse tiene la virtud, bueno, como ahora, hombre, eh, eh, digamos que este punto de llenado y que dure mucho tiempo no es habitual, normalmente cuando el embalse se llena en eh, poco tiempo empieza a bajar su nivel, uh -huh. puesto que hay que tener en cuenta que antes de que se hiciera Guadalcafín II, porque estaba Guadalcafín I, ¿verdad? Este uh -huh. embalse daba agua a mil personas, ¿eh? Eh, que, que, que daba agua a toda la bahía, Y en la época estival el consumo se dispara de una forma tremenda, ¿no? O claro. sea, el, la, las fluctuaciones de nivel son muy muy fuertes, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que es una gozada verlo tal como está ahora mismo, ¿no? Uh -huh. y, y ya digo, rápidamente baja el nivel, a no sé que se esté tirando ahora mismo del agua de Guadalcacín, ¿no? Que también es inmenso, ¿no? Ya. Yeah. Y, y, y la verdad es que, mmm, que sí, no tienes unos puntos en su momento determinado, pero rápidamente baja, ¿verdad? Sí, sí. Y Pepe, otra curiosidad, el boquete que está frente a la isla, eh la cantera, ¿no? De donde sacaron claro, la piedra vale, de allí. Sacaron las piedras. Sí. Para construir para, me imagino todo, todo, me parte el material, me imagino la mayor parte quizás ¿Sí? para um, construir la presa, sí. O Pero aparte, presa, Cuando uno va a la presa, aparte de, de apreciar, ¿no? El, el valor arquitectónico, también se puede apreciar casi el valor cultural, ¿no? Porque todas las piedras sí. están talladas, eso eso todo hecho a mano, debería de sí, haber sido muy un... trabajoso, ¿no? Sí, sí que en esa época pues las cosas se trabajaban de otra manera, ¿no? Veremos, vemos que como ahora mismo el estilo de embalse es completamente distinto, ¿no? Sí. Eh, es como si fuera una gran muralla ¿no? de, de, de materiales prensados, ¿no? Sí. Y, y, y forrado de, de piedra como como la escollera que hay la, hacia la parte del agua para que el oleaje no, no descarne la presa. Sí. Pero sí, tú, eh, fue un trabajo verdaderamente no solamente útil, sino que al mismo tiempo estético, ¿verdad? Sí, sí, La, por es eso es que... Es una que... muralla de una ciudad extraña, ¿verdad? Sí, sí, es que no desentona con nada. Esto lo que cualquier cineasta y lo toma para un, como decorado de una película, es así. Mm -hmm. De aventuras o lo que sea, ¿eh? Mm. Y eh, supongo que en, a lo largo del Pantano de los Brones tendrás tu, no sé, tu, tu boquete más idílico, ¿no? Hombre, hay rincones que son precioso, ¿no? La gente de Ubrique mucha la conoce, ¿no? Y desde el entorno este, ¿no? Sí. Para mí uno de los sitios más encantadores es la, la propia isla, que sí. está frente a, a esa antigua cantera, ¿no es así? Sí, de las Parragosillas. Sí. Y una isla que tiene unas dimensiones considerables, ¿eh? un, un par de hectáreas, ¿eh? 20.000 metros cuadrados aproximadamente, ¿eh? y ese es uno de ellos, ¿no? Pero ahora, ahora cuando está el nivel así tan elevado, es un verdadero placer para mí una de las cosas más bonitas es remontar el río Tavizna. Uh -huh. No así el bosque que está más desprotegido de vegetación, pero cuando se mete uno en el río Tavizna, te metes en un bosque de galería, maravilloso, ¿eh? una frescura, de vegetación, se estrecha la, el cauce y realmente un, una zona eso, idílica, como decíamos antes. ¿no? Uh -huh. Supongo, Pepe, que también te encontrará mucha parte de, de nuestras miserias, ¿no? desgraciadamente desgraciadamente demasiado ¿no? Mm. No, no, no, cómo puede salir tanta basura verdad si sí. me refiero a que vas a por ahí no sí sí eh, es, es a estas alturas de, de nuestra historia ya en pleno siglo 21 era digital la era de la información de la tecnología de la información y de la comunicación ¿cómo es posible que todavía haya personas que tengan la indecencia de dejar ese tipo de residuos ...abandonado a las orillas del embalse, ¿no?... Sí. ...toda clase de residuos, ¿no?... ...envases, botellas, latas... ...bueno, eh, cualquier cosa que uno se puede imaginar... ...a veces las aguas arrastran casi mentalmente algo... ...pero no está claro que es que sencillamente... ...somos nosotros los que les hacemos eso, ¿no? sí. ...tengo que decir, tengo un tipo de falsa modencia... ...bueno, vamos a dejar eh, ese recuerdo, ¿no?... ...que teníamos, queríamos tener con José Luis Juárez... ...hemos uh -huh. escuchado pues esa entrevista que tuvimos a, a aquel año con eh, José Luis sobre pues el entorno del pantano de los urones. Mm. Eh, por fin hemos podido contactar, ¿no? <risa> con nuestra protagonista. Cuéntanos quién es. Eh. En este caso es eh, una viajera, mm. ¿no? A Argentina, Guadalupe Araoz, ¿no? Guadalupe de ella. Pues bueno, pues es una chica que mm, un ...un día un poco cansada de... ...de la rutina... ...decidió ser valiente y hacer... ...al micro Juan si sí puede ser... <risa> ...y hacer pues... ...un futuro de los condicionales ¿no?... ...de los easy... ...o de los podría... ...pasó a hacer y a vivir como había soñado... ...fue valiente y dio un paso al frente... ...afrontando su miedo y en esa encrucijada... ...en esa encrucijada... ...no se dejó paralizar por ello... ...y como dice la canción que nos pidió... ...Sonríe a la vida la vida es para ser vivida, así que vive. Alguien que no quiere dar la vuelta al mundo porque sería un viaje muy lineal y le gustan demasiado las curvas y la aventura. Y aunque de ser así ya ha recorrido mucho mundo. Y... Al fin creo que podemos contactar con ella. Sí, creo que sí. Creo que la tenemos al otro lado. Es el... que la ha cogido en caza ha perdido wifi, luego también está lloviendo, ha tenido que ir a otro sitio. Los, los rigores del aquí directo. Me tienen, ah, aquí me Aquí lo tenemos por detrás. Hola, Guadalupe. Hola. ¿Cómo están? Pues eh, impaciente de conocer la, la historia de Guadalupe porque nos ha, nos ha hecho un breve, una breve introducción, eh, Juan pero sobre todo lo que queríamos destacar hoy es un hecho ¿no? el, eh, la valentía ¿no? y el mm. coraje y sobre todo la, la inquietud de, del proyecto en el que está embarcada ¿no? actualmente mm. Bueno, pues ahí está, ¿no? hoy vamos a intentar zonzacar mmm, cuando empezó esta aventura Eh, la verdad que tiene una web buen, muy buena, muy buena, muy buena, que es uh -huh. hasta pronto, Catalina, eh, para Muchas nuestro Muchas gracias. Y felicitarte por la decisión de tu vida y por las historias como la cuentas, ¿no? Eso para empezar y ahora pues intentar desgranar tu historia, ¿no? Bueno, antes eh, que nada, Guadalupe, lo, lo primero que queríamos eh, tratar contigo es una, una tendencia que cada vez oh, se, se está dando más, ¿no?, en el, en el mundo de, eh, o en el ámbito de los viajes. Porque cada vez la gente apuesta más por viajar sola. Sí, cada vez la gente apuesta más por viajar sola porque creo que se está rompiendo con esto de el mito de que el mundo es más malo que bueno. Uh -huh. Cuando en realidad la gente es más buena que mala en general. Lo único que los malos hacen es más ruida. Uh -huh. Digamos que eso, eh, la, la hemos tenido la ocasión de hablar con más gente ¿no? que, que se ha dedicado a recorrer el mundo Y es lo primero que te cuentas, ¿no? Hay más gente buena que mala, lo que pasa que, bueno, parece que interesa, ¿no? Que, que la gente tenga miedo, no sé si precisamente para para no conocer otros mundos, ¿no? Y otras formas de vivir. Y lo que pasa que la prensa es muy amarillista sí. y vende mucho esto de las malas noticias, ¿no? Entonces, hoy en día, incluso con los medios de comunicación, incluso los medios online, muestran mucho todo lo malo que pasa, ¿no? Y te cuentan muy poquito de lo bueno que pasa. Entonces, las historias, siempre lo, lo que uno recuerda en viaje en general, eh, también cuando uno habla en radio, cosas así, lo primero que te preguntan es, bueno, las historias turbias, ¿no? Uh -huh. Que te acordás. Cuando en realidad son muchas más las historias en donde la gente te ayuda, la gente te cuida... Eh, te aconsejos te brindan te abren las puertas de sus casas es la verdad que es impresionante y después para las cosas malas hay controles no sé yo generalmente a las 6 de la tarde estoy adentro de mi carpa o en una casa o en un hotel pero no en la calle uh -huh. eh, se hace de noche y no no ando sola por ahí Uh -huh. eh, no, no tomo alcohol, no me drogo no hago nada uh -huh. eh, entonces es, son como recaudos uh -huh. justamente por esto ¿no? y confiar mucho en tu sexto sentido de si llega a haber eh, alguien que de repente no me hizo nada malo, pero no sé por qué, yo no me siento cómoda me doy media vuelta y me voy, confío en mi instinto, por las dudas, ¿no? porque como estás solo justamente tenés que eh, confiar en tu instinto siempre con un, el respeto adecuado ¿A ti cómo te llegó la motivación, el gusanillo viajero? Me refiero a, a dejar lo que es una, una vida cómoda, ¿no? eh, la rutina diaria, y bueno aunque ya habías viajado, pero en el momento que decides eh, viajar sin billete de vuelta, ¿cómo, cómo te llegó? Toda mi vida viajé y yo creo que en el 2012, que fue mi punto de quiebre, eh, me di cuenta que toda mi vida siempre giró en torno a la escritura, que yo en realidad soy, soy estudié economía, nada que ver, y en torno al viaje. O sea, no me compré una ladera porque prefería ahorrar para irme a Cuba. no No ganaba más plata de la que pod podría haber ganado en finanzas porque prefería negociar el mes de vacaciones. Y todo giraba en torno a eso. Entonces, en cuanto me di cuenta de eso y me di cuenta que hay mucha gente viajando que quizás tiene muchas menos herramientas que yo porque no saben idiomas o por lo que fuera, eh, esta puerta que yo creía que no existía, que yo la tenía vedada, se abrió de repente como una posibilidad y, y dije, bueno, me voy a hacer un año escribiendo en mi blog eh, por Asia sin pasaje de regreso, pero bueno, al año he decido que quiero hacer, si sigo viajando o vuelvo, y decidí seguir viajando porque porque aparte tampoco me pareció imposible económicamente, o sea, podés viajar de muchas formas y según lo que a vos te gusta y tus talentos también podés eh, ganar dinero siendo nómade, hay cada uno en base de su forma, hay miles de formas de ser nómade digital, digamos, uh -huh pues podés vender artesanías o lo que vos quieras, pero bueno, la, eh, las opciones están. Lo que pasa es que uno en la vida cotidiana siempre piensa que uno no tiene opciones, ¿no? Mm -hmm. Guadalupe, ¿quién fue Sami? ¿Quién fue Sami? Sami fue porque yo eh, en el año de Asia empecé a andar en motos automáticas, alquilándolas y mm. después cuando volví a Argentina pues tuve un accidente en Camboya uh -huh. cuando me recuperé me compré mi primera moto que fue una XR 125 con la que hice de todos los países de Sud, Centro y Norteamérica y se llamaba sami porque en quechua quiere decir airosa, aventurosa fue como mi primera compañera de viaje uh -huh. Uh -huh. Eh, por lo tanto eras viajera antes que motorista ¿no? primero viajera siempre digo uh -huh. eso y la moto es uno de mis grandes amores pero si no está la moto, el viaje sigue estando. porque ¿Por esta forma por esta forma de viajar? Probé diferentes formas de viajar, pero la valija, eh, si querés subir a la montaña, es medio incómoda. Uh -huh. <ríe> eh, la mochila, la verdad que yo peso 45 kilos y son muy chiquitita y tengo que llevar, llevo demasiadas, no, no lo soporto al peso, no me va, eh, no la paso también con la mochila al hombro. Y la moto, la bici, nos va muy lento para mi gusto, que soy una persona ansiosa. Y, y, y la moto eh, no se me había pasado nunca por la cabeza, porque nunca pensé que iba a ser capaz de manejar una moto. Y me surgió así, porque de la nada, por, unas, por las circunstancias, y me di cuenta que no solo era capaz, sino que amaba viajar en moto y que era mi forma de viajar, la que más me divertía, la que más me conectaba con el ambiente y por más que es duro, es mucho más duro que viajar en un auto o a dedo, eh, pero bueno, es la que más satisfacción me da. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pertrechos eh, te acompañan en tu viaje? ¿Qué se necesita para viajar en moto? No se necesita nada, las ganas. Uh -huh. Sí. ahora que llevo es otra cosa como necesitar no se necesita se resuelve en el momento siempre porque todos mis seguidores me dicen que lleve cadenas, que lleve herramientas de más y para que cuando se rompa arreglas de alguna forma uh -huh. pero bueno eh, llevo algunas herramientas obviamente para arreglar cosas tontas como un cambio de fusible un cambio de bujía aceite pues hay que cambiárselo a cierta cantidad de kilómetros mis equipos de camping eh en vez de llevar una bolsa de dormir gigante, llevo dos y meto una dentro de la otra. Si hace calor uso una sola, si hace frío uso las dos. Mm -hmm. eh, son más chiquititas. Mi equipito de cocina y muy poca ropa. En realidad llevo toda la ropa de motociclismo puesta, mm -hmm. por si me caigo, para que me resguarde. Y eh, unas zapatillas de trekking, porque la moto a veces la dejo si no queda otra y me subo a las montañas o hago cosas. Si tengo un lugar seguro para mi bebé, para mi moto. Y, y muy poca ropa, la verdad, porque la, la vas lavando, la ropa es lo de menos, digamos. Mm. Mm -hmm. Son ya muchos países los que has visitado, ¿no? Eh, depende, moto sin moto. Eh, bueno, la travesía Asia, ¿no? Y luego en 2017 estuviste en España para empezar un viaje por África, ¿no? Ya, hice toda su América, Centroamérica, Norteamérica moto, después un montón de países de Asia, algunos moto, otros sin y algunos países de Europa con moto, y si sí, hace el año pasado empecé estuve de abril a septiembre dando vueltas por allá, por Europa, uh -huh. y después en septiembre me fui para Marruecos y empecé la travesía que iba a ser de España a Sudáfrica, por el lado oeste. Llegué hasta Liberia. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ya, por lo tanto, estuviste recurriendo eh, España en moto. ¿Qué elegiste de nuestro país? que llama la atención de, de España en el extranjero? Tengo que volver, tengo que volver porque creo que ustedes van a estar de acuerdo, me faltó todo el sur, tengo que volver. Por favor. Eh, <ríe> hice toda la parte del norte, Galicia, el País Vasco, to toda esa parte la cubrí. Asturias, Cantabria, ya pero faltó más hacia el sur. Madrid también, mm, la parte mm. de Tarifa del sur. Pero no conozco Barcelona, no conozco los desiertos, hay varias cosas que me gustaría ver. Eh, España para mí es como mi, mi punto, mi casa, como el, el sitio donde siempre quiero volver y que incluso me gusta más mi, que mi país para hacer base. Uh -huh. eh, porque tenemos una cultura que nos entendemos entre nosotros con los argentinos, ¿no? Nos llevamos bien. <risa> sí. Bueno, si quitamos sí. carpa, heladera, valija, varias palabrillas así, <risa> el resto así que nos <risa> entendemos Pero bastante. Pero aparte nos entendemos de forma de ser también. Mm. Sí, somos tenemos... sí. muy parecidos. Uh -huh. Bueno, de hecho... Para el resto de Latinoamérica somos una tenemos una forma muy dura de hablar tanto los españoles como los argentinos mm. y nos tildan como de tener hasta... Te diría que no ser, ¿cómo se dice? Polite, tener como un poco menos de educación, porque uh -huh. no más rudo ¿no? No, no damos vueltas uh -huh. para hablar, son uh -huh. más directos uh -huh. entonces eso está muy bueno y después en, en la sociedad también es bastante parecida y eso me gusta mucho porque la entiendo, entonces puedo compartir mucho más y además los españoles están siempre alegres siempre riéndose, uh -huh. sea la situación que sea la del país ¿Y eso que te eh... falta por venir al sur? <risa> eso es que no fui al sur. Bueno, en fin. igual conozco un poco, por ¿lo conocen al búfalo? Uh -huh. eh, no. Un personaje, es un personaje, ese sí hay que llamarlo, ¿eh? Un personaje que <risa> búfalo, se hace no, no todo con 3 pesos, con 50, moto también, se ha hecho Canadá, Alaska, en, en invierno. Está loco. Uh -huh. Está loco. Y sí, está re loco. Pero es de... De ahí del sur habla que no le entiendo nada dice ah, entonces, sí, entonces sí <risa> sí, sí. Eh, eh, oye guadalupe eh, ahora que no bueno que estamos comentando pues tus eh, el recorrido no el proyecto que, que tienes previsto eh, con la moto no es darle la vuelta al mundo literalmente sino eh, creo que es visitar el mayor número de países posibles no les quiero Son la primera persona en cinco años que entendieron de qué va. <ríe> sí, la idea es hacer todos los países del mundo moto. A mis tiempos algunos los paso porque los paso porque no tengo química y punto. Y hay otros que tengo mucha química y quizás me tiro cuatro meses ahí. O sea que a mi vera, digamos, pero bueno, ir recorriendo todos los países. De los países que has visitado, ¿cuál es el, el tópico más injusto que, te, que has conocido? ¿Más injusto? Sí, de los tópicos que, que hay de todos los países, eh, digamos, en los que tú has visitado, eh, una vez que los has conocido, eh, te has dado cuenta a lo mejor que lo que se piensa en el exterior no, no concuerda ¿no? con lo que realmente es. Todos no, ah. los países musulmanes. Uh -huh. eh, yo, en general, no tengo tanto feeling, eh, tanto como apego a, a los a los países árabes musulmanes, por una cuestión de que la mujer sí, tiene que taparse sí. más y esas uh -huh. cosas, pero los países árabes que quizás no son musulmanes, como bueno Marruecos, hay una mezcla inmensa, ustedes uh -huh. lo tienen más cerca y sí, lo conocen sí. mejor, eh, todos los países del oeste de África, eh, Malasia, por ejemplo, Indonesia, son países que no son árabes, que son musulmanes, que son más abiertos en cierta forma. Y nunca me han tratado tan bien y me he sentido tan segura como los países musulmanes. Son muy hospitalarios, ¿no? Son muy hospitalarios mm. y además hay un factor muy importante que es no, que no toman alcohol. Los mm. países católicos toman alcohol, sobre todo acá en Latinoamérica te das cuenta. Mm. Y el alcohol es cuando vos sos mujer y andás sola por el mundo como que tenés que medir un poquito porque el alcohol hace que las líneas se dibujen mm -hmm. de conducta, ¿no? <risa> Entonces, cuando ves 10 tipos borrachos que están viniendo hacia vos, como que recalculas y das media vuelta. Eh, y eso en los países musulmanes jamás te van a te va a pasar. Aparte, la mujer siempre es como un diamante que hay que cuidarlo y que hay que protegerlo. Y, no sé, siempre me sentí como muy cuidada. Y la verdad que la gente me ha abierto las puertas de su casa impresionantemente. De hecho, en Guinea Conakry una vez intenté... Eh, que es de que parte musulmán tiene todos los católicos también uh -huh. intenté acampar por no me quedaba otra en la ciudad me quedé sin lugar para dormir en un campo que era de una misión católica y, y yo dije bueno si pongo la carpa a la 10 de la noche me voy a las 5 de la mañana me van a decir que sí porque realmente no tengo dónde dormir no es que estoy y no tengo plata para un hotel y no me dejaron el que me uh -huh. terminó invitando a nos terminó invitando a quedarnos en su casa, fue un albañil de la misión católica que era musulmán y nos dejó acampar en el, lado, en el frente de la casa y se quedaron cuatro personas de la familia durmiendo alrededor de la carpa para ver que estemos bien. Uh -huh. Impresionante. Sí, sí. Qué me verdad me es eso de que el que menos tiene es el que más da, ¿no? siempre. en Bueno, yo antes contaba muchas historias de, de Indonesia, pero ahora África eh, sí. me impresionó mucho porque hay gente que come, pero come arroz, todo el tiempo. Sí. Uh -huh. Arroz con, eh, lo hierven con una cabeza de pescado para darle sabor, pero no es arroz con pescado, es arroz con sabor a pescado. Entonces, la... que esa gente de repente, vas con la moto, estás en el medio de la jungla y estás parada a dormir, parás en una aldeita, Eh, para protegerte un poco de los animales también y, y que de repente te aparezcan con un plato gigante que vos sabes que es para 10 personas y a vos te lo están dando para que te lo comas solo eh, de arroz, que vos decís, bueno, es arroz pero claro, ellos es lo único que comen entonces te, te moviliza mucho y a veces tratás de pagarles y ni siquiera te lo aceptan es porque te, te sos como como te protegen, ¿no? Uh -huh. Como el invitado. Uh -huh. eh, te, te da con mucho mucho amor hacia el prójimo y te devuelve mucho eh, la fe en la humanidad, creo yo. Hacia dónde estamos yendo. Mm. Luego también se sienten bien ellos por el hecho de ayudar con lo poco que tienen. Es, es, es de los mayores beneficios personales que pueden tener porque de otra forma no se pueden sentir bien como no sea ayudando al prójimo. Es, es que hay mucha miseria. Uh -huh. Pero a uno también le pasa. Yo cuando uh -huh. puedo dar una mano, o sea, sí. tengo siempre tengo como de a 50 mails atrasados de hace tres meses, pero los respondo todos. ¿Por qué? Porque a mí el mundo me da un montón, lo mínimo que puedo hacer es tan una mano cuando alguien la necesita. Uh -huh. Eh, y uno y es esa satisfacción de saber que que puedes brindar a, algo también hacia afuera, ¿no? En África vos ves las situaciones duras en las que viven porque las comparás con tu país, pero ellos no saben cómo es tu país. Uh -huh. y, y ellos viven con una sonrisa. A veces uh -huh. ves, eh, ni los niños están con todas la, las, las piernas eh, con cicatrices terribles que les deben haber dolido un montón. A veces los ves con la piel abierta y ni lloran. Están sonriendo jugando al fútbol como de lugar. Eh, y, y viven así no es que conocen otra cosa eh, volviendo a, a lo que es tu, tu forma de viajar eh, en la actualidad como hemos dicho en moto, como es eh, tu día a día eh, te marcas eh, eh, tu viaje por etapas hacer un límite de kilómetros o, o te vas llevando, dejando llevar por sensaciones y, y los sitios que más o menos considere más interesante te vas quedando no tienes un plan, un plan preconcebido el plan es que no hay plan, como dicen sí. siempre allá. Eh, <ríe> en España usan mucho esa frase. No, a ver, eh, yo en general lo que hago es armar un plan de ruta de decir voy a hacer estos países de alguna forma, como salga. Y después cuando voy viendo, a veces cuando tengo internet o tengo tiempo me pongo a ver qué hay que me gustaría ver en cada país o que ya sea por, por los lugares físicos, o sea la montaña tal, el volcán tal, o por las playas, o, o por la gente, ¿no? La tribu o esta cosa que es interesante en tal lugar. Pero, pero después entro al país y que pase lo que pase. O sea, tengo, tengo como una noción de que hay en el país y qué se trata y cómo es la cultura, pero después que me lleve el viento y uh -huh. eh, siempre creo que la flexibilidad ante todo sobre todo en bueno en continentes como áfrica no queda otra porque la situación política en general es muy cambiante uh -huh. entonces tienes que estar todo el tiempo midiendo ¿no? hacia dónde girar uh -huh. <risa> un, poco, un poco lleva el destino sí eh, guadalupe sí, sí. Uh -huh. eh, y ahora en mente qué es lo que hay Ahora en mente, me, este año, en enero, el 17 de enero del 2018, me rompí las dos manos. ¿Anda? En, sí, me rompí las dos manos, las dos muñecas y las manos en Liberia. Ah, okay, eh, que por eso tuviste que cortar el viaje. Porque en, en África no hay repuestos de nada y venía con la moto muy, muy mal, haciendo mucho off-road, mucho fuera de asfalto. Y difícil aparte, y bueno, en, el, en, en la calle de tierra más linda de todas, después de haber pasado por infiernos, eh, me se me descontroló la moto, porque venía muy mal. Y, y me rompí las dos manos, me tuve ya eh, dos operaciones y me queda una o dos más de la mano izquierda, eh, la muñeca va a tener una difunción de movimiento. Eh, la mano no, pero la muñeca sí, así que la idea es este año hacer las operaciones que faltan y esto ya estoy en la rehabilitación de kinesiología y el próximo año o a fin de año, dependiendo cuánto tarde, yo diría que en diciembre ya me estoy yendo de acá, <risa> y, y la idea es que con necesito conseguir otra moto o decir decidir si en vez de moto va bicicleta, pero bicicleta es mucho más jodido para las manos claro, que claro, la moto. Pero bueno, dependiendo en función del dinero que tenga en ese momento, va a ser moto o bici y seguir desde Liberia, que es donde me quedé porque bueno, hasta que no termine África, eh, podré ir y volver a Europa y hacer un poquitito de Europa, pero digamos que Asia no paso uh -huh. Primero África. Mm. Sí, y vamos a ir ya finalizando porque estamos muy mal de, de tiempo. Eh, mm. Antes queríamos, o, o yo personalmente, mmm, dos cuestiones eh, principales. Una, eh, ¿en qué ha cambiado la Guadalupe de hace cinco años a la Guadalupe de hoy en día? Eh, ¿En qué medida, digamos, experiencias como estas moldean el carácter y la personalidad? Un montón. tenemos Ahí tenemos una charla de cinco horas, pero un resumen... <risa> En resumen, eh, soy una persona completamente diferente, entendí eh, finalmente que me volví muy positiva, muy positiva, que no era una persona tan positiva antes, porque entendí que la felicidad no es algo que uno tenga que alcanzar, sino que es la decisión de cómo ves la vida hoy en el ahora, entonces vos decís si ser feliz o no en cada instante, cómo ves el vaso, si mitad lleno mitad vacío, Entonces la idea es ver el vaso, eh, concentrarse en la mitad lleno y resolver la mitad vacía. Entonces te vuelves una persona eh, positiva y volcada hacia el hacer también. Y por otro lado, eh, también te llena mucho de amor el viaje porque por más que hay situaciones límites muy duras, porque viajar no es irte de vacaciones, de hecho a veces necesitas vacaciones del viaje y para un rato, eh, pasas por situaciones muy duras pero la gente se da cuenta de eso y te brindan tanto una mano, incluso el mundo a veces te brinda cosas que te caen de la nada en el momento que más las necesitabas, que te llena tanto de amor y tanto de eso de, de querer devolver todo lo que te están dando. ¿Qué es eso? Es un ida y vuelta, un ida y vuelta y, y uno entender que todos cambio Vivir mucho en el presente y empezar a dejar que las cosas fluyan y que las cosas se van, se van. Dejarlas ir. Porque siempre vienen otras, ¿no? Y la última es, como hemos dicho, todas tus experiencias las, las podemos ver, eh, palpar, vivir en el blog Hasta Pronto Catalina, ¿no? Eh, que es el, sí. el blog donde Eh, aparte, digamos, de contar tus experiencias eh, he observado también que, eh, bueno traes información o publicas información muy útil para cualquiera que quiera iniciar un viaje en esos países en los, que, en los que tú has estado, ¿no? es decir, también sirve como herramienta Sí, yo en general dentro de lo que puedo, porque bueno es distinto viajar de a mochila, de a moto a distintos lugares, pero siempre intento poner información que le sea útil a cualquiera, a cualquier viajero Porque la información es, es muy importante, la verdad que es muy importante, sobre todo en continentes difíciles, en, eh, de África casi no hay información, a mí me costó un montón eh, ir armándome de eso, y bueno, para ayudarnos entre nosotros, la información es completamente gratuita, eh, a mí me cuesta, así que espero espero que la sepan apreciar <risa> que cuesta tiempo y si sí, tengo el, eh, el Instagram que lo hago con mucho amor, que es lo que más me divierte fotos y historias del mundo que es Hasta Pronto Catalina el canal de YouTube que voy mostrando un poco en imágenes el mundo y la solidaridad de la gente eh, que se llama igual y bueno, después el blog donde vuelco por escrito las experiencias y la información útil de cada país Oye. Catalina, eh, agradecerte de verdad toda la, eh, la carrera que te has metido, la mojada que te habrás metido también, sí. agradecer que a, haber contado con tu voz y a ver si podemos despedirnos con la canción que, que te gustaba. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Les pido, lo tenía sí. super agendado, les pido mil disculpas por este <risa> imprevisto y me pone muy muy contenta haber compartido hoy estos momentos con ustedes, cuando quieran volvemos a charlar y bueno, cualquier cosa que necesiten ando por aquí les mando muchas un gracias. beso gigante muchas gracias Guadalupe, un abrazo a recuperarse abrazos grandes uh bueno y nosotros es que amos malísimos de tiempo así que nos vamos a despedir nos emplazamos para tres34 semanas bueno cuando nos venga bien eh, Juan, tres, en tres semanas así en, tenemos concertada ya otra que va a estar muy muy muy bien también eh, pedir mil perdones por habernos pasado de tiempo mañana volveremos aquí en tiempo de deporte a partir de las 5 con lo que va a ser el adelanto de la jornada del fin de semana muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde se quedan con los servicios informativos de Radio Brickett Well the evening pull the moon out to its packet. The stars shone like box on an old man's jacket.